lugares en beneficio de la comunidad le voy a pedir que se acerque al micrófono buenos días al micrófono uno ¿cómo está? ¿con quién tengo el gusto? Hola buenos días buenos días ¿su nombre? mi nombre es Janet Bravo Janet bienvenida cuéntame ¿qué hace? ¿a qué se dedica? Me dedico a dirigir un centro eh, en medicinas alternativas. Soy de, terapeuta, soy apicultora. ¿Y el centro se llama? Este centro se llama Quan eh, Yin. Quan Sí, Kuan Yin. ¿Y este centro, qué hacen ahí? En este centro nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con medicinas complementarias. Biomagnetismo, rey, masajes, acupuntura, apiterapia, terapia floral. Estas tenemos ter... las terapias alternativas más conocidas. Sonoterapia también tenemos. Mira qué interesante. ¿Y esto cómo beneficia a la comunidad, a la gente que no escucha? En general, estas terapias eh, hasta ahora han sido bastante elitistas en su.. Sí, sí. en su costo, digamos, eh, en general la gente no tiene acceso a, mayormente a estas terapias por los costos básicamente. Son muy elevados, ¿cierto? Son más elevados. Son elevados. Y el problema de estas terapias es que, bueno, eh, como todo tiene ventajas y desventajas, estas terapias tienen un proceso, generalmente requieren de, de, de sesiones para que sean efectivas. no es como la medicina alópata que recurre a los medicamentos y ese medicamento te hace efecto por ocho horas y pasa los síntomas en este caso es distinto es un proceso más lento pero bastante definitivo entonces cada sesión por ejemplo en acupuntura puede estar costando alrededor de 15 mil 12 mil pesos y un, un paciente para que eh, quede en un estado de salud equilibrado, requiere de 10 sesiones. Entonces es un costo elevado para una gran franja de la población y nosotros en ese sentido hemos querido llegar donde otros no llegan en términos sociales y por eso nosotros cobramos eh, solo los materiales, los insumos y la gente deja una donación voluntaria por la atención. ¿Dónde uno puede contactarse con este centro? Bueno, tenemos la página de Facebook eh, Que es Terapias Quan Jim Y también tenemos un número de teléfono Que si quieres lo digo ahora mismo Sí, por supuesto, adelante Que es el 2250 69971 eh, Atendemos todos los días De 10 a 8 y media Todos los días me refiero de lunes a viernes De 10 de la mañana a ocho y media de la noche. ¿Y están ubicados dónde me preguntan por acá? Estamos ubicados en avenida San Carlos 0636. ¿Alguna calle de referencia? Pregunta acá la, la Pati, una amiga que está escuchando en este momento. La la la calle del Totus hacia red hacia arriba, una cuadra antes de Nona Tocó. Ah, correcto. Ahora, eh, dada esta conversación tan interesante. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia con algunos pacientes? ¿Nos podrías contar algunos casos, casos de personas que han sido atendidas por ustedes? Bueno, nosotros atendemos alrededor de 40 personas diarias en las distintas disciplinas. Eh, tenemos tres años funcionando en el centro y tenemos experiencias bastante eh, significativas de casos de recuperación Eh, sobre todo en personas que tienen problemas osteomusculares, eh, problemas de mm, depresión, problemas de estrés. Entonces ahí hay situaciones. En, en estos tres años hemos visto muchísimos casos de recuperación eh, significativo. Acá me preguntan si ven el tema de muscular y qué, y qué tipo de terapia le podría usted recomendar a, a aquí a la señorita Leonor González Bueno eh, Leonor, nosotros eh, tratamos a los pacientes como una persona única eh, e irrepetible todo ser humano tiene sus propias particularidades por lo tanto eh, esa es la, es la gracia otra de las características positivas que tiene la medicina alternativa o complementaria que no uniforma eh, a los pacientes, sino que cada paciente tiene una particularidad. Tratamos condiciones musculares, pero siempre es necesario que te evalúen. Eh, nosotros tenemos eh, una evaluación que es gratuita, los días miércoles de 10 a 1, donde tú puedes ir a hablar con el terapeuta. Y dada tu condición, él te va a sugerir la mejor terapia para la, la, los síntomas que tú presentas. Aquí la profesora Alejandra Díaz, que es colega, ella trabaja con el tema del sistema de señas para personas sordomudas. Eh, ¿Qué tipo de terapia le recomendaría? ¿A quiénes? ¿A las personas sordomudas? No, no, no. a la, Una profesora que hace señas, hace con. Eh, trabaja con ah. el sistema de señas y tiene como tú en el, car ah. el carpiano, le huele mucho las manos. Claro. Bueno, las condiciones de dolor de tendones o eh, musculares, eh, eh, tienen un muy buen resultado con acupuntura y cuando las condiciones son más crónicas, eh, con apiterapia. Entonces yo le recomendaría a la persona que podría tratarse Concesiones de acupuntura o apiterapia. Me parece muy bien. Estamos conversando con. Janet Bravo. Janet Bravo, del centro. Quan <risa> Yin. Yin Oye, acá llegó una pregunta muy interesante de parte de Cecilia Vergara, Gorigoitía. Cecilia me dice. ...sería interesante que ella explicara... Que, el, ...que los seres humanos no solamente somos un cuerpo físico... ...sino que también eh, tenemos un cuerpo energético... ...y cuando no manejamos bien nuestras emociones... ...nos afecta profundamente... ...¿qué nos podría decir al respecto? Que tiene toda la razón... ...que efectivamente nosotros eh, principalmente... ...trabajamos en el área energética de los pacientes... Con, los, ...con el área energética de los pacientes... ...o sea, todas nuestras terapias están basadas... en ese principio eh, y efectivamente las emociones, la alimentación y la calidad, los ambientes donde vivimos, me refiero a los climas, eh, son factores fundamentales que gatillan enfermedades pero evidentemente uno de los factores principales en nuestras patologías físicas son las emociones Es decir, la falta de educación al respecto a este tema Es decir, educar a las personas para manejar sus emociones Se puede constituir la principal base de enfermedades, ¿verdad? Sí, las emociones pueden constituir una base importante de las enfermedades Y yo creo que efectivamente falta mucha educación en relación a cómo ser feliz Que son cosas que no se enseñan en los colegios Sí, podría ahondar un poquito en esa idea, eh, la educación para ser feliz, por favor? A mí me parece que los contenidos técnicos eh, y contenidos intelectuales eh, son interesantes y evidentemente han hecho progresar a la humanidad, pero el contacto con lo profundo, con, con uno mismo, con la energía interior de uno mismo y cómo tratar de aprender a ser feliz es algo que nos enseña, la meditación, la buena alimentación, eh, el tratar a los demás como quieren ser tratados, me parece que es un factor relevante en la vida de los seres humanos que lamentablemente se ha perdido absolutamente y vivimos compitiendo y por eso tantas enfermedades, o sea es una raíz profunda de las enfermedades esto de la división de los seres humanos, de la competencia entre los seres humanos y de la esclavitud del trabajo que tenemos hoy en día. Vamos a hacer una breve pausa y estamos agarrar eso en un minuto. Seguimos conversando con nuestra buena amiga del de centro que se denomina... Quan Yin. Yin. ¿Qué te ha parecido estar acá? Bien. Hay harta gente en línea, en sintonía, escuchando. Tiene buena vista en la radio. Bonita, bonito. Hay de Roja Adas, nos pregunta, bueno, ¿hacen biomagnetismo? Ah, sí, hacemos biomagnetismo. Tenemos la terapia del biomagnetismo. ¿Cuál sería el costo de esta terapia? ¿O, de, ¿O depende de lo que diga el terapeuta? No, tenemos un costo uniforme que tiene que ver con la mantención y los insumos de, del centro. Se le cobra a cada persona mil pesos y puede dejar una donación voluntaria por la atención. ¿Podríamos repetir el, el, el, el lugar, la ubicación, por favor? Eh, estamos ubicados en Avenida San Carlos, 0636... Esto es por la calle del Totus, el costado del Totus hacia arriba, una cuadra antes de Tocó. Acá Alexis Medina dice, estoy escuchando el programa y me parece fascinante e interesante todo este mundo. Ahora, eh, ¿qué nos recomendaría ella para alimentarnos? ¿Cómo sería una alimentación saludable, diaria, para la gente que nos la está escuchando? Como les comentaba hace un momento, cada persona. Eh, es un mundo, cada persona es un ser irrepetible. Eh, no puedo, eh, sería responsable de mi parte, eh, decir qué es lo que tendría que comer una determinada persona sin saber cómo es, cuál es su contextura, qué patologías tiene o qué síntomas puede estar sufriendo. Lo que sí sé es que la alimentación, mientras más natural sea, es mejor. Eso sí les puedo decir. Bueno, estamos muy contentos de haberle invitado. Tiene algo más que aportar a la comunidad a esta hora. Ha estado muy interesante la, la conversación y gente me sigue preguntando cosas. ¿Qué más podría aportar de su centro? Bueno, puedo decir que el centro tiene una mirada integral, que la gente es tremendamente acogida. que va mucha gente, que tenemos además, promulgamos eh, el consumo de hierbas y los productos de la colmena para tratar condiciones de enfermedad. Intentamos eh, y, eh, enseñarle o informar a la comunidad de que las hierbas tienen unas eh, propiedades especiales Eh, ...que son ampliamente satisfactorias... ...que no tienen efectos secundarios... ...y que... Eh, eh, ...podemos eh, sanar enfermedades a través de ellas... ...y tener todo lo que necesitamos... ...en cuanto a vitaminas, carbohidratos... Eh, eh, ...prevención de enfermedades respiratorias... ...a través de los productos de la colmena... ...que visiten nuestro centro... Eh, tratamos de enseñar, tratamos de atender a nuestra gente lo mejor posible. ¿Cuál es la, eh, ¿Reciben algún tipo de apoyo municipal, estatal en relación al trabajo que están haciendo? No, esta es una idea particular, una iniciativa que se financia por los aportes que los, los pacientes le hacen al centro No Hasta ahora no hemos recurrido a ningún tipo de financiamiento ni estatal ni municipal, ni religioso, ni político, eh, somos absolutamente independientes eh, y nos hemos autogestionado estos tres años y medio en el centro y, y hasta aquí lo hemos hecho bien. Qué bonita la iniciativa, eh, en realidad queríamos invitarlas por lo mismo, sabemos del trabajo que han hecho Aquí en la radio tuvimos una amiga o un colega periodista, la Camila Medina, que siempre nos hablaba de este centro y yo no había tenido la oportunidad de invitarlo al programa de la mañana. Y es el, el objetivo, que la gente nos conozca, eh, apoyarlos, darlo a conocer, porque es una labor que hacen para la humanidad. Y ese trabajo merece ser dado a conocer de la mejor manera posible o dentro de nuestras posibilidades. Así que le doy las gracias por lo que hace por la gente. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y ojalá que... mucha más gente de la comuna de Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, Pirque, tenga la posibilidad de conocer la medicina alternativa a bajo costo, de buena calidad, eh, para ir en beneficio de su propia salud y eh, tratar de evitar los efectos secundarios que los químicos tienen en nuestro cuerpo. Le agradezco el tiempo, la gentileza. Espero tenerla por acá próximamente en una nueva oportunidad, qué sé yo, para hablar de algún tipo de enfermedad, dolencia en específico, hablar de energía. Porque estos temas, mira, eh, durante mucho tiempo han estado cubiertos por esta sociedad occidental, pero se conocen de hace más de 5.000 años atrás en, en, la, en la cultura oriental. Tengo el gusto de trabajar con otros terapeutas en el centro, con doctores en medicina china, hacer todo lo que, lo que es la cobertura de prensa, difusión, actividades. hacer seminarios y Puente Alto se ha ido, no se ha ido quedando atrás pero siempre para mí en, en, en el rol que desempeña en esta radio y en otros medios es la difusión de este tipo de actividades que son muy pero muy beneficiosas dados que han ayudado tremendamente a mi madre y a familiares cercanos con el biomagnetismo y la medicina china así que por eso yo la invité porque creo que lo que están haciendo es un servicio maravilloso así que despídese los amigos que lo están escuchando bueno agradezco muchísimo la invitación Eh, agradezco que se nos dé la posibilidad de difundir la terapia alternativa y complementaria, la medicina natural, e eh, invito a la gente a, a probar, a practicarse medicina alternativa y complementaria Eh, invito a la gente a volver a creer en la medicina natural, en las hierbas, en las propiedades de los productos de la colmena, invito a la gente a visitar nuestro centro, eh, invito a la gente a que prevenga enfermedades, eh, estas, med estas terapias son eh, ante todo preventivas, ante enfermedades crónicas muchas veces nosotros somos... poco paliativos nomás con, con el tema del dolor y esas cosas, pero estas medicinas son ante todo eh, preventivas, así que invito a la gente a visitar el centro, tiene bajo costo, está abierto para todo el mundo y mmm, que pruebe, está absolutamente comprobado que, que efectivamente funcionan. parece muy bien, muchas gracias por su tiempo y la gentileza de haber el día de hoy a acompañarnos el programa Los Recuerdos con Juan Carlos muchas gracias a ustedes vamos con la música lo más nuevo de Chayana a esta hora es Tu Respiración, versión acústica para ustedes